Hola, amigos en buenas tardes. is het programma met cada divendres, tussen de les en de NOW, Vesper, hier, Radio 77. We kunnen het zien 108.0 de FM, titel radio. En ook via onze plannaweb satantaset.wordpress.com we een programma in werkelijkheid, nu sta ik hier charrant en presentant een wat in de minuten, maar van de en dan peu de de deze van deze week, is een moment, de heer Willy Toledo. Era a Mallorca, es de Mati hadden een xerrada presentatie van het zijn ljibre Razones per a la rebeldia in het club diario Mallorca. I aquest dissabte 30 de juni, aan het 7 de sora baixa, hadden een andere presentatie, firma d'exemplars en een pop-de-xar-la, aan de ljibre van Drac Màgik de Palma. Ràdio 77 hadden tot het zijn micro, hadden we een paar van de aan. Als libra wil Willy Toledo, que ja sabeu que, bueno, en is meestal een auto, maar ze heeft een artística, actor en productor de teatre. Uh, membre del grup van i que Animalario, doncs ha participat in veel de En uh, de we 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, ha participat eh, Juan Araloca... bueno, zapping un munt de pe de películes que supòs que que alguns vos no? Però bueno, estava aquí a Mallorca per per xerrar d'una altra cosa i era de la seva faceta més bé com de la seva vida d'activista que ha plasmat en aquell llibre, com vos dic, Razones per a la rebeldia, un llibre aboné a vethom s'opinions personals de la política, de la de de, de la llei Sinde de compainesels die ook acteurs zijn van de actualiteit politica en ik heb ook een praalig best interessant geschreven eh, door Julio Anguita, iets als "Abstengen ze de subsidies? Leen eh, en eh, de burgers?". En daarnaast, als jullie deze interview, meer dan deze interview, deze chat, die we hebben gehouden met Willie Toledo op de Palma, en ik hoop dat jullie het leuk vinden, tussen Spy en Spaij, een paar liedjes van muziek die ik ook También creo que Patsy es interesante. escribir un libro vamos a ponerme el micrófono que no funciona pero sí es para la radio es para la radio eh, y bueno pues me animé a ello me animé a ello con la, con la colaboración fundamental de Pascual Serrano que es un periodista al que respeto mucho además de amigo porque bueno, yo estaba en ese momento muy liado con un montón de proyectos y un montón de cosas y no tuve el tiempo ni la paciencia ni la sabiduría de, de escribir un libro. Entonces me junté con él durante cinco días en su casa en Albacete y como veis en Albacete se pueden hacer cosas más allá de, de cagar e irse. Yo escribí un libro junto con Pascual Serrano y en realidad el, libro, el resultado del libro es, eh, es la transcripción prácticamente literal de unas conversaciones que tuvimos durante cinco días. ¿no? Él se dedicó un poco a, or a organizar por temas más o menos, porque claro, el tema de la SGAE, por ejemplo, al que, eh, con el que hago especial hincapié, que se dice, en el libro. En realidad el libro aproveché la oportunidad para hablar desde un punto de vista de la izquierda y de mi pensamiento sobre el mundo en el que yo trabajo profesionalmente, ¿no? la televisión, el teatro, el cine… Eh, y las asociaciones y organizaciones que hay alrededor del teatro, de la, del cine y de la, de la música también, como la SGAE, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y todo lo que tiene que ver con, con las relaciones laborales dentro de mi profesión e intentar desmontar un poco el mito aquel en el que todos caemos, incluido yo, de cuando hablamos del mundo del cine o tenemos una conversación sobre cine, pensamos que el, la, la gente del cine... Eh, somos todos eh, ricos, guapos y famosos como yo, pero, pero evidentemente no es así. ¿no? Yo formo parte de una élite muy privilegiada que he tenido la suerte de vivir de mi trabajo y vivir muy bien además y poder eh, en un momento dado incluso elegir los proyectos en los que quería participar. He tenido la suerte de, de bueno esto ha sido más que suerte, una cuestión de trabajo, ¿no? fundar una compañía de teatro que se llama Animalario hace ya muchos años Y de alguna manera quería mostrar a la opinión pública cómo eh, en el mundo del cine y de la televisión fundamentalmente pues existe la precariedad laboral, los despidos gratuitos, los horarios absolutamente abusivos, los salarios extremadamente bajos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. La explotación, el maltrato y todo, y todo lo que hay alrededor del mundo del cine y de la tele fundamentalmente. ¿no? Porque el teatro de alguna manera es bastante más independiente ¿no? y funcionamos... En, en gran parte de las compañías de teatro son independientes y funcionamos muy al margen de las productoras, de las televisiones, en fin, del capital y de los que mandan en el, en el mundo del entretenimiento, por llamarlo así, ¿no? Porque tampoco le podría llamar mundo de la cultura porque realmente muy pocas de las producciones cinematográficas, y ya no digamos televisivas en las que yo he participado y de las que se producen, en mi opinión, se pueden llamar cultura, ¿no? Yo lo dejaría más bien en entretenimiento, que tampoco está mal, también hay que echarse unas risas algunas veces, ¿no? Y esa es un poco la idea del libro. Nuestra imaginación, nuestra república es imposible, nuestra República no tiene ningún color, nuestra República es imposible, nuestra República no tiene presidente, nuestra República es imposible, nuestra República no tiene políticos, nuestra República es imposible, y no pasará, que todo se cambie, y que no cambie nada, no pasará. Dat alles se cambie, que no dat nada, que dat alles cambie dat que no cambie nada. kan, dat alles kan, dat alles kan, dat alles kan, dat alles kan, dat alles kan, dat alles kan, dat Salga kan, dat alles salga dat alles kan, dat alles kan, Salga alles kan, dat salga kan, No dat alles se cambie y que dat no alles nada, no pasará, que dat alles cambie y que no cambie nada, que todo se cambie dat que no cambie nada. kan, salga alles kan, dat salga kan, dat alles kan, dat sol no tiene soluciones salga la luna o salga el sol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 Dat alles se en dat alles kan dat alles kan en dat alles kan en dat alles salga en dat alles kan en dat Yo creo que vivimos eh, obnubilados por un gran decorado, ¿no? fundamentalmente creado un mundo ficticio y real que no existe en absoluto, creado por los medios de comunicación, ¿no? fundamentalmente la televisión, que ha pasado a ser, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, yo creo que ahora mismo la televisión es el opio del pueblo, ¿no? yo personalmente hace nueve años que no tengo televisión y os puedo asegurar que mi vida es muchísimo más feliz y estoy mucho más cerca de la realidad de lo que lo estaba antes cuando veía la tele. ¿no? Eh, yo creo que esa es la gran aldea Potemkin ahora mismo, ¿no? los las canales de televisión y los medios de comunicación eh, comerciales, por llamarlo así. ¿no? Pues el país, el ABC, el mundo, no digamos ya la Gaceta, que son historias de ciencia ficción absoluta, ¿no? o, o Intereconomía, o Telecinco, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? yo, yo, por ejemplo, ahora cada vez que había un unas noticias en la televisión, eh, la primera noticia es una niña que se ha caído en un pozo, la segunda noticia es un niño que la ha un tren, la tercera noticia es un desastre natural en Tailandia, la cuarta noticia el otro día veía que era eh, una panda de, de cerebraos que se estrellaban huevos en la cabeza, y a ver quién se estrellaba más huevos en la cabeza. Eh, ayer, por ejemplo, en una nueva página de Internet que se llama Huffington Post, que está muy ligada a Prisa, etcétera etcétera una de las noticias de, de portada era que había muerto el abuelo de Sara Carbonero, por ejemplo, ¿no? Y estos son los nuevos medios de comunicación que se supone que son serios y que intentan eh, informarnos de, de cómo funciona el mundo y de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿no? Yo creo que esas son las grandes aldeas Potemkin, son esos medios de comunicación que, como decíamos esta mañana, y llevo diciendo mucho tiempo, de, de, en 24 horas el señor Gaddafi pasa de ser el líder libio a ser el dictador libio, ¿no? porque de repente el mapa geoestratégico ha cambiado y resulta que ahora ya no nos interesa para nada. Eh, que Libia y Muammar Gaddafi sea nuestro aliado, entonces mandamos a nuestros comandos terroristas de la OTAN y bombardeamos un país y destruimos absolutamente el tejido social, industrial, cultural, etcétera, etcétera para montar un auténtico infierno como hicimos en Irak, como hicimos en Afganistán, como hicimos en Yugoslavia, etcétera, etcétera, y llevarnos todo lo que nos interesa, ya sean recursos naturales o, o, o posiciones geoestratégicas importantes en el Mediterráneo, en este caso, lo que sea, ¿no? Esas son, yo creo, las, las nuevas al de Apotemki, ¿no? Ese es el, el, el decorado ficticio en el que nos intentan hacer, hacer eh, que nos intentan mostrar, ¿no? Me contabas esta mañana, viniendo en el avión, una frase, creo que era de Sisek, que decía que ahora nos obligan eh, a pensar que vivimos en libertad, ¿no? O algo así era ¿no? la, la cita. Yo creo que eso es un poco el reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? Millones de personas, millones de hombres y mujeres que realmente piensan que vivimos en libertad y en un Estado democrático en este país. ¿no? Cuando si tú te pones a repasar punto por punto lo que sería una democracia o lo que sería, según eh, todas las teorías políticas, lo que sería un Estado democrático, todos y cada uno de ellos han sido destruidos, absolutamente arrasados en este país y en tantos países. ¿no? Fundamentalmente en lo que llamamos Occidente o los Estados democráticos, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera, etcétera. Julio Anguita, <risa> bueno, para mí Julio Anguita es uno de los referentes, ¿no? Creo que yo por lo menos necesito... A los... Pásamela, que le voy a decir... Yo, para mí, Julio Anguita es uno... Yo necesito referentes, ¿no? Y, y, y necesito referentes tanto eh, intelectuales como políticos, literarios, musicales, eh, artísticos, etcétera, etcétera. Y para mí uno de los referentes políticos de este país es Julián Guita, ¿no? Eh, creo que es uno de los políticos más honestos, más coherentes, más luchadores. Eh, y bueno, para mí fue un, cuando me propusieron que fuera él el, el que escribiera, me propusieron proponerle a Julián Guita que escribiera el prólogo, pues yo me sentí feliz, ¿no? Y, a, y lo digo siempre, para mí lo mejor del libro, sinceramente, es el prólogo de Julián Guita, ¿no? Y yo recomiendo que si no os leéis todo el libro, que es un tostonaco, por lo menos leeros el, el, el prólogo, que son seis o siete paginillas, y que están muy bien realmente. Esanti vosca con mucho hielo de un y tu invierno vi sonríes con tus equaces contemplando el rocío Hoy que se sentía realmente orgulloso de que los españoles hubiéramos asumido con responsabilidad eh, todos los recortes a los que se ha visto el pobre hombre obligado en estos tiempos tan duros en los que todos tenemos que apretarnos el cinturón. Como decía alguien por ahí, eh, es bastante imposible bajarse los pantalones y apretarse el cinturón a la vez, ¿no? pero parece ser que lo estamos consiguiendo o ellos lo están consiguiendo pero no es así, ¿no? están pasando muchas cosas hay mucha gente que se está levantando y entre ellos están las cuencas mineras que tradicionalmente además han sido eh, zonas eh, realmente conflictivas por, la, por, por las condiciones laborales que han tenido que sufrir los mineros desde hace décadas y décadas y décadas y bueno pues desde la, el levantamiento en Asturias, del año 34, hasta las huelgas del 62, hasta las de los años 90, hasta las de ahora, que llevan ni más ni menos que 34 días en huelga general, mientras aquí los sindicatos eh, se toman la huelga, los sindicatos, me refiero a los líderes sindicales, fundamentalmente de Comisiones obras y UGT, eh, toman las huelgas generales como un fin y no como un instrumento, como una herramienta. Para ellos, el fin es haber convocado la huelga general, ¿no? Ha convocado dos huelgas generales en seis meses y ya se sienten satisfechos, ya se sienten con el trabajo hecho, ya se van a sus casas y hacer sus desayunos con la patronal en el Hotel Ritz a 500 euros el desayuno. ¿no? Eh, sin embargo, eh, hay otros movimientos sindicales que también parten de UGT, como por ejemplo el Soma UGT en las cuencas mineras, que es el sindicato mayoritario y el más peleón, eh, llevan 34 días de huelga general eh, y hay mineros que llevan encerrados eh, ...cinco semanas a 600 metros de profundidad... ...algo que debe ser realmente duro de aguantar y de soportar... ¿no? Solo, ...me temo que solo una panda de mineros sería capaz de, de una cosa así... ¿no? ...con la fortaleza que tienen. Yo he estado ahora hace, sí, hace tres o cuatro días volví de allí... ...porque realmente me sentía indignado con el tratamiento mediático... ...que se le estaba dando. ¿no? Por un lado el silenciamiento que hubo durante las primeras dos o tres semanas... ...de vez en cuando salía un corte de carreteras... Estos chicos traviesos y tal que cortan la cartera y encima están impidiendo a la gente ir a trabajar porque curiosamente el capital, los medios de comunicación, los políticos de la derecha solo se acuerdan del derecho al trabajo cuando hay una huelga general. ¿no? El resto del año no se acuerdan en absoluto del derecho al trabajo de los trabajadores. Y, y bueno, pues eh, aparte de todas las mentiras que se están contando sobre los presuntos privilegios eh, de los mineros, ¿no? Eh, los sueldos altísimos que cobran, las jubilaciones anticipadas eh, cuando son todavía relativamente jóvenes, eh, la, las subvenciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Nos muestran a, al colectivo de los mineros como un colectivo de privilegiados, ¿no? A mí me indignó tanto y me indigna tanto escuchar esas cosas que me fui para allá con una cámara de vídeo y un par de compañeros y hemos estado rodando un documental en, lo que, en el tiempo que hemos tenido, yo tenía cinco días nada más, y en esos cinco días hemos intentado contrarrestar toda esa información falsa eh, y vergonzosa que se estaba, y acusaciones vergonzosas que estaban vertiendo contra, contra los compañeros. ¿no? Y lo que hay allí ahora mismo es una auténtica guerra calle por calle. O sea, están los mineros en pie de guerra, están cortando carreteras, autopistas, líneas de tren... Eh, ...haciendo sabotajes todos los días, está viendo batallas auténticas calle por calle en los pueblos mineros... ...por ejemplo en Ciñera, en, en León eh, o en Mieres, en, en Asturias, está entrando los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...la Guardia Civil, los antidisturbios de la Guardia Civil, que son los que tienen allí la, la jurisprudencia, como coño se llame eso... ...y realmente está viendo una batalla donde todos los pueblos mineros en peso, desde los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos están participando de esa batalla, ¿no? calle por calle, casa por casa, desde los mineros haciendo barricadas y tirando voladores o piedras o lo que sea contra, contra los antidisturbios, hasta los niños, los ancianos y las ancianas en sus casas tirando, eh, como se hacía antiguamente, eh, ollas de agua hirviendo encima de, de, de los antidisturbios para defender sus pueblos, para defender su modo de vida, para defender su trabajo. Una lucha que, en mi opinión... Eh, cuando los mineros están defendiendo esos ataques, nos están defendiendo a nosotros también. ¿no? Y para mí es una lucha ejemplar. Creo que hay muchas maneras de luchar, pero yo creo que la única que nos puede llevar a, a revertir esta situación de, de estafa global que estamos sufriendo es eh, la resistencia activa. ¿no? De, aquí le llaman en los medios de comunicación que te calles. Le llaman violencia. ¿no? Para mí es resistencia lo que está sucediendo ahí, ¿no? Hay una manera de luchar que es la del 15M, que es muy respetable y a la que yo apoyo, por supuesto, que es cuando te vienen a dar de hostias en la, en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, pues levantar las manos ¿no? y recibir esas hostias. Los mineros tienen otra manera de hacerlo ¿no? y creo que, creo que es más productiva, creo que, que va a dar o puede llegar a dar sus frutos eh, en un corto plazo eh, de una manera bastante más satisfactoria de lo que lo está haciendo el 15M. De hecho, desde un año después, no solo estamos mal, de, eh, no solo continuamos estando mal, sino que estamos mucho peor, ¿no? Ha venido la extrema derecha nacional católica a terminar con todos los derechos sociales, laborales, políticos, etc. ¿no? Entonces, están pasando cosas, está pasando en Somonte, ¿no? El Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía está ocupando fincas de grandes terratenientes o fincas de, de suelo público... Que, llevo, ...que estaban baldías y que llevaban años y años y años donde no se cultivaba un solo pimiento... ...están ocupando esas fincas, están eh, llegando familias enteras en paro allí a producir, a producir, element, a producir alimentos. ¿no? Ahora mismo están en cuestión de tres meses nada más eh, una finca de 400 hectáreas... ...han conseguido cultivar ya 50 o 60 hectáreas con pimientos, sandías, melones, tomates, alcachofas, acelgas... Eh, etcétera etcétera con la idea de crear una cooperativa agrícola donde se pueda ofrecer a, a los trabajadores y a las trabajadoras un trabajo digno con un sueldo digno eh, y además cuidando de la soberanía alimentaria ¿no? no están no utilizan en absoluto pesticidas herbicidas ningún producto químico para para para cultivar todos estos alimentos no yo creo que es la manera yo creo, lo decíamos también esta mañana yo en mi opinión yo solo encuentro dos maneras de hacer frente A, a este ataque brutal que, están, que estamos sufriendo, ¿no? Una es eh, contraatacar de la misma manera con toda la violencia de la que seamos capaces pero creo que tenemos las de perder porque en última instancia estos tienen una bomba atómica y la otra manera es crear espacios alternativos, espacios económicos políticos, culturales alternativos al capital, ¿no? Y creo que la ocupación de tierras es, es una de esas maneras, ¿no? Es uno de esos modelos que en mi opinión debemos apoyar y participar en ellos porque la única manera de quitarle el pastel al, eh, al capital es mm, hacer otro pastel, ¿no? que nos comamos nosotros, que produjamos nosotros y que hagamos crecer nosotros ¿no? y así les daremos en, en donde más les duele que es en el bolsillo ¿no? Sí, sí, sí yo espero que en una la semana que viene a finales de la semana que viene esté terminado Estamos ya con, vamos a intentar colocárselo a la sexta, porque sabéis que hay una marcha, la marcha negra, que ha salido hace ocho o diez días y el día 11 de julio eh, llegará a Madrid. Vamos a intentar, eh, por supuesto se colgará en Internet, eh, con distribución absolutamente libre, etcétera, etcétera, eh, pero bueno, creemos que es interesante que también que se vea en la televisión, ¿no? porque no todo el mundo tiene acceso a Internet, todavía desgraciadamente. Entonces intentaremos colocárselo a la sexta, cosa que tenemos, tengo mis dudas, pero bueno, tenemos un par de buenos contactos allí. Y entonces si lo conseguimos, se pasaría en la sexta pues, el día que llega en la marcha o un par de días antes, y luego estará de, de libre acceso en, en la red. ¿no? no, no, Radiohead, por ejemplo, bueno, lo que monto en el libro, ¿no? Bueno, Radiohead lo que hizo fue, claro... Bueno, no estaría mal, de hecho hay una caja de resistencia que la, que la necesitan y mucho, ¿no? Los, eh, todas las cuencas mineras, ¿no? Porque además es que las cuencas mineras no solo suponen los 25.000, creo que son 25.000 puestos de trabajo que bajan a la mina o que viven en la mina, sino que ha quedado demostrado en todas las cuencas, cuando se ha cerrado una mina, eh, los pueblos de alrededor eh, se han quedado absolutamente vacíos, porque todos los pueblos viven... De, de la mina, o sea, son decenas y decenas y decenas de miles de puestos de trabajo indirectos que da, que da la mina ¿no? en principio la idea nuestra es, es ponerlo, colgarlo gratis en internet ¿no? porque es mucho más rápido, porque llega mucha más gente, porque realmente no hay gente dispuesta a, lo mejor, a pagar un euro o dos euros por, por bajarse el documental y creemos que es un documental de urgencia, porque es, vivimos en una emergencia, en mi opinión vivimos en una emergencia nacional, ¿no? y hay que ponerse en marcha ya y hay que hacer cosas ya, y hay que inventar ¿no? lo que sea para, para contrarrestar a los medios de comunicación y para contrarrestar la avalancha neoliberal que, es, que se nos ha venido encima, ¿no? que teníamos ya encima. Pense que ha arribado la hora del teu canto a Valencia. Tenías el momento. ¿Cómo pensas? Te Tenías el momento del teu canto a Valencia. Cantar sense solennitat, sense mediterrane, sense grex millatips, sense pica pedres, sense obra de amor. La volgies cantar de una manera humilde, aan kastedad die vía. Veías el canto, de ischia. Lentamente, elmirabes greyscher, común no cremos. Arrupaba la miel, escribías Una capucha negra, texan samples, mural descolorite, la vida es una clase a een cita chita de Meldema, puso arroz colancia all'assamblea, a punch brusca bellauras, la vida es un licho auscar cabalía. Hay de pies de estudiantes, cuantas es buenas grogues a la cuina, hombres no es plas la vida es un soldado capa y luz día, algo que sabe aterrado, una canción de extremo rabiaza, Valencia desde esos bla, la vida sangra justo tornará de grida al el ven sentimos de la vida te citar tornará nacer por todo el sol sentir de creëren, la vida se enfrenta, ya les carece, una, ya ik man sepia les, les barke, la vida se entende, la pente, la pente, la dure, la vida se en alles de escale is het Mercat Central. Pus je op elkaar, jij fumt la valdigna. Fumeren cantar a cringe. La vida is een casa derrocada. Robben de torres de Serrants. Amor, humor, respectie, a la fasana. Fucking metralla, lesnost, mans. La vida is een gaf al primer tranvía. Del ponte Fusta al Cabañal. Una ciudad a les finestres, lesfinestres. Hummel en guerra, al Jules La vida is een barca. Avant. Lieve trobar de con dos a la playa, la, la vida es un pachuis tornarán vive, grillen aan al ben, sentirnos la vida is de sintas tornarán aise, correr sols de la vida is de les una lágrima en zin te la vida is pendre, La vida or is te maatschappelijk, stormaraan lijden. vida daar al ben, La vida is te nada al door naar sol, sentir te oh, oh, oh. La vida se te vervelend, ja, La vida is te La vida se te La te vervelend, te La vida sense tú. Oh, la oh. vida sense tú, La vida, sense tu. Oh, oh, oh, oh, oh. La vida. Aquí sol matiner les tores del arbres, amb aquell breu color inicial de geranis. Veus des del menchador per la finestra oberta, menimacleta sí, i ja veus desde el des del llit les sirenes del port. Yo creo que una de las carencias históricas de la izquierda es solo medio de comunicación, ¿no? En este caso, una televisión. Nos hace falta con urgencia una televisión. Porque es el medio de comunicación de masas, ¿no? Y cuando se ha intentado, por ejemplo, en Madrid existe una televisión vecinal que se llama Teleca que es una escuela de televisión y además es una emisora de televisión, pues se recibe todo tipo de ataques, ¿no? Mientras se le llama dictador al gobierno de Chávez en Venezuela porque no le renueva... ...la licencia a una cadena que se llama RCTV... ...que durante años estuvo eh, conspirando contra un gobierno legítimamente elegido... ...no solo conspirando, sino una televisión en la que se instruía al pueblo... ...sobre diversos métodos para asesinar al presidente, así de claro... ...esa televisión aquí, por supuesto, estaría cerrada... ...y todos sus eh, directivos, etcétera, etcétera, estarían presos... ...bueno, pues mientras eh, el gobierno eh, venezolano esperó a que se le caducara la licencia para no renovársela, eh, porque era una televisión golpista. Ellos siguen emitiendo, siguen emitiendo en, en, en cable, siguen emitiendo en internet, etcétera, etcétera. ¿no? Pues aquí una pequeña televisión que es realmente minoritaria del barrio de Vallecas, en Madrid, que es una televisión realmente de izquierdas, pues está eh, sufriendo todo tipo de ataques frontales para intentar cerrarla. De momento la resistencia ha dado sus frutos y hemos conseguido que no se cierre. ¿no? Pero eso es lo que hacen los gobiernos democráticos ¿no? en, en Occidente. Y creo que esa es una de nuestras carencias. Nos hace falta un medio de comunicación, ¿no? Porque, porque nos mienten, nos engañan, nos manipulan y, y creo que ya está bien, ¿no? Creo que, que tenemos evidentemente muchos medios de comunicación, como decíamos esta mañana, eh, no de contrainformación. Yo me inclino más por llamarlos medios de comunicación. Para mí la contrainformación es Telecinco, es El País, es El Mundo, es La Gaceta. Esos son los medios de contrainformación, ¿no? Para mí Rebelión, o Caos en la Red, o La República, o Nodo 50... Eh, Etcétera, etcétera, esos son los medios de comunicación, ¿no? Eh, Diagonal, Periodismo Humano, yo qué sé, todo este tipo de, de medios que me imagino que todos eh, consultamos. Aquí no, no hay libertad de prensa, lo que hay es libertad de empresa, ¿no? Claramente. Y en cuanto al diario público no es cierto que haya fracaso económicamente, todo lo contrario. Lo que pasa es que el público sirvió a unos intereses del señor Rouras durante ocho años, durante el gobierno zapatero, ...y al señor Rouras le interesaba tener un periódico en el que el señor Zapatero se encontrara a gusto... ...para que el señor Zapatero le diera decenas y decenas de contratos en Televisión Española... ...por ejemplo, a las empresas productoras de televisión del señor Rouras, ¿no? eh, De hecho, era el único, periódico, el único periódico que estaba creciendo en número de, de compradores... ...el único periódico que estaba creciendo en número de, de anunciantes... ...y el periódico que menos deudas tenía. Para que os hagáis una idea... Público tenía una deuda de 300 millones de euros, que parece muchísimo, pero es que el país tiene una deuda de 10.000 millones de euros. ¿no? Entonces era un, el periódico más viable en este momento eh, en el Estado español. Lo que pasa es que al señor Rouras ya no le interesaba el diario Público porque ahora no le interesa tener un periódico de izquierdas para estar a malas con el Gobierno del Partido Popular y que el Gobierno del Partido Popular le retire todas eh, las licencias y todos los contratos que tiene en su productora de televisión para la Televisión Española. ¿no? Wanneer inguig je ja no party me op karren, de y Egin, los periódicos de Euskadi se, se manejan a base de, de aportaciones ciudadanas ¿no? y funciona así y yo creo que, que si están indignados no son de derechas otra cosa es que ellos les hayan comido el coco y voten al Partido Popular nosotros hicimos una obra de teatro sobre la boda de la hija de Aznar que se llamaba Alejandro y Ana lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente ¿no? porque nos llamaba mucho la atención queríamos hacer una obra sobre el pensamiento de la derecha valga el eufemismo Y el oxímoron. Y, y entonces nos llamaba mucho la atención, aparte de que, bueno, pensamos, esto fue antes de la, de la gran boda, pero cuando vimos la boda dijimos, este es el lugar, pues no sabíamos dónde colocar esa obra, ¿no? Este es el lugar, porque aquí está toda la gente de derechas. Desde el rey y la reina, hasta los banqueros, los eh, políticos, eh, Tony Blair, Berlusconi, que fueron los padrinos, etcétera etcétera hasta la clase trabajadora. Pensábamos, eh, ¿cómo serán...? Las, los hombres y las mujeres, pues el chofer del de, de presidente, la, los camareros y las camareras, los cocineros y las cocineras. Entonces había uno de los sketches, porque siempre nos ha llamado mucho la atención, los obreros de derechas, ¿no? Porque los hay, pero si los hay, si son de derechas, no están indignados. Y te lo digo por una cosa, porque dentro de este sketch, que a mí me parecía el mejor de la función, eran dos de las, de las eh, camareras, una de derechas y otra de izquierdas. Solo hablaba la de derechas que le decía continuamente los de izquierdas, tú eres, los de izquierdas, sois unos amargados porque estáis todo el día que si miras esos langostinos que se van a la basura, que si miras este ese centollo con la cantidad de hambre que hay en el mundo, sois unos amargados yo soy de derechas, Dios es de derechas, la vida es de derechas. Y en un momento dado le decía, ¿tú quién prefieres ser? ¿Esos que están ahí tirando la comida y que dominan el mundo o los pobres de la tierra que vienen a quitarte lo poquito que tú tienes? ¿no? Ese es el pensamiento de derechas de la clase trabajadora, ¿no? Pero yo creo que si tú te indignas, eres un trabajador y te indignas, no eres de derechas. Otra cosa es que estés engañado por los medios de comunicación y que te, y que te creas al señor Rajoy que dice que no voy a hacer recortes, que no voy a, hacer, a recortar la sanidad, que no voy a tocar las pensiones, que no voy a pedir un rescate, que España va muy bien, que somos, como decía Zapatero, la Champions League de la economía mundial, ¿no? el subnormal profundo ese. En fin, etcétera, etcétera. Eh, si están indignados no pueden ser de derechas porque tú te indignas ante las injusticias ¿no? la otra parte es esa, la que asume que el mundo se divide entre buenos y malos ricos y pobres y que son así las cosas, ¿no? eh, la, la señora esta de las contaba el chiste de, de la ovegi, del corderito y Dios, ¿no? que le decía Dios todo, todo el mundo me ignora y Dios le decía y si fuera yo pues te comería ¿no? y entonces esta gente que acepta que el, el mundo es así, ¿no? Y ellos son los poderosos, nosotros somos los pobres ¿Y qué le vamos a hacer? Así lo ha querido Dios, ¿no? Si te equivocas, te digo un pobre noy, sur del me correcto, y te digo un paranoi. Absurd, la es absurdo, las llenas compara, es retingut cada cara, como una pola heroi zat molverkens op la plaga, als kwaachen, dal bescheld in si naufraga, zegim la saga, als kadi sparaben als de beer, par dashar los de barmel, pel kantoor salvage da la baga, dal kan ook ouwe no muneda, een andere jerrda, hij was Freda, blauw op de plaat, de incorrecta incorrect, par de feeka, als meus kunsel, die crema la de libeka, die ook kan no pudem, dog en de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, en de afgelopen Dios, kan's glitched, don't sum no todas las fichas mal domino La rationaliteit is el steeds ongegatig, de sniffers clenchers, de duikloblanken, noem maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar op, maar maar op, maar op, maar que maar op, maar de maar op, een exemplaar, een kristallee, je kunt prangers En waar je bent, en je no en je en en en deze pastor van de pistana, de pitana, een vil gran reserva. de pistana, de pistana, de de pistana, de pistana, de pistana, de pistana, de Projecta llistes a liap i sobra la literatura, música en politiek, entre selles en saps que met una explotada d'aquests de contra cada entra mix bona gent algun diracaguá, que, que sona bé, de berçada diracaguá havia que que Flanagan Vapaza en prakase, laat de alarmen surnieren. Als je het doet, dan ben je Tendríamos que tener primero un debate de qué es violencia. ¿no? Eh, para mí, violencia es pues, seis millones de parados. Para mí, violencia es eh, arruinar a comarcas enteras de, de un país. Violencia es lo que utilizan los Mossos de Escuadra en Cataluña o la chancha que el otro día asesinó a un chaval en Bilbao sin que aquí haya habido ni un solo responsable de lo que sucede. Violencia es eh, no, darle 300, no poner 300 millones de euros encima de la mesa para, para reactivar eh, las cuencas mineras sin embargo darle 150.000 millones de euros a Rodrigo Rato y a sus secuaces y a sus amigos ladrones para que se lo lleven doblado ¿no? entonces eso por un lado por otro lado nunca que yo recuerde nunca nadie ningún pueblo ha conseguido la libertad ni la justicia social de manera pacífica por una cuestión muy sencilla porque ellos son ultra violentos cada vez que necesitan algo utilizan la violencia más extrema para conseguirlo ya sea el petróleo de Irak eh, ya sea eh, tener a, a trabajadores extranjeros en régimen de, de esclavitud explotados en este país, contra los que se utiliza la violencia, la persecución diaria, las redes racistas, los radares y los buques de guerra en el estrecho Gibraltar, eso es violencia. Entonces, yo no soy de los de poner la otra mejilla, sinceramente. ¿no? Tampoco soy de ojo por ojo, diente por diente, ni muchísimo menos, pero sí de que si tú... Eh, es, lo decíamos esta mañana, si tú pones una foto de un manifestante y una foto de un antidisturbios, tú dime quién es el violento, que está clarísimo, ¿no? Por mucho que digan los medios de comunicación, este es el violento, el que lleva el casco, la porra, las pelotas de goma, los botes de humo, las protecciones, eh, la pistola, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, no, justifico en muchos casos, no, just, no solo justifico, sino que apoyo en muchos casos el uso de la violencia para contrarrestar la violencia del Estado, la violencia del sistema, ¿no? Estoy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy de acuerdo con él porque... Había olvidado que trabajabas para el mundo, que me parece muy bien, que tienes derecho a comer y a vivir, etcétera, etcétera, y no sé perfectamente, tengo buenos amigos en el mundo que son gente de izquierdas, pero bueno, si querías el titular, ahí lo tienes, que decir, justifico la violencia para responder a la violencia brutal del Estado. Así de claro, es que no tengo ningún problema en decirlo además, ¿no? Ahora, ¿es violencia lo que están haciendo los mineros? No, es resistencia, en mi opinión, ¿no? Muy sencillo, yo te lo digo. Nos dicen que no hay dinero, es falso. Nos lo están robando, no es que no haya, es que nos lo están robando. Medidas concretas, quitarle absolutamente todas las asignaciones a la Iglesia Católica, todas las asignaciones al Ejército Español, eh, todas las asignaciones eh, a las empresas privadas, todas las subvenciones a Telefónica, a Repsol, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a, los, a los bancos, a la monarquía, y a, etcétera, etcétera. Y desde luego... Eh, ...no socializar las pérdidas y eh, capitalizar y privatizar los beneficios, ¿no? Creo que es así de sencillo. Simplemente con eso tendríamos suficiente para, para que, los, por supuesto, perseguir el, los, el fraude fiscal que supone alrededor... El, el 90% del fraude fiscal de este país está en manos de las grandes fortunas y de las grandes empresas que supone alrededor de 80.000 millones de euros todos los años perseguir el fraude fiscal. El 85 esto dicho por los inspectores de Hacienda, el 85 de los inspectores de Hacienda se dedican a perseguir a los trabajadores. El otro 15% teóricamente se dedica a perseguir el gran fraude fiscal. ¿Qué están diciendo los inspectores de Hacienda? Contraten ustedes a 5.000 inspectores más y verían cómo terminamos en un pispás contra todo, con todo el fraude fiscal. Abolir los paraísos fiscales. Apunta, apunta. <risa> todo eso, todo eso es muy sencillo. Es que es así de sencillo. Bueno, es así que es que de sencillo. ¿Es senc la administración o acabar con la administración? No, no, acabar con la administración, ¿cómo vamos a acabar con la administración? Entonces, ¿qué es...? No, no, es que ¿sabes qué pasa? Que la administración, tanto que hablan los neoliberales y que dicen que el Estado, que el Estado no debe intervenir, etcétera, etcétera, todas las empresas privadas y el neoliberalismo, la ideología neoliberal necesita del Estado, porque necesita de los impuestos de los trabajadores para robárnoslos. El neoliberalismo no quiere acabar con el Estado en absoluto, ¿no? Él habla de de que no haya injerencia, de que dejarnos las manos libres dejarnos actuar, libre mercado etcétera, etcétera, para empezar el libre mercado es mentira no existe tal cosa como el libre mercado existe que los mercados occidentales aplastan absolutamente a los mercados de lo que llaman el tercer mundo ¿no? entonces para nada hay que acabar con la administración dicen que es que hay demasiados funcionarios Es absolutamente, y, y es falso y mentira, no, no, no hay demasiados funcionarios, es más, España es probablemente uno de los países que menos funcionarios tiene de todos los países de la Unión Europea. Que si hay demasiados políticos, sí, es cierto que España tiene muchísimos más políticos que Alemania, que Gran Bretaña, que Francia, que Italia, etcétera etcétera Pero no empleados públicos, todo lo contrario, lo que hay que hacer es engordar el Estado, engordar la administración pública. Pero ¿cómo se engorda la administración pública? Con maestros, con médicos, con... Eh, eh, artistas, con eh, cultura, con, en fin, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así se engorda la administración de una manera encaminada a mejorar el bienestar y la vida de, las, de los seres humanos. En la parte política, según las, según las estadísticas, somos, claro, es que una cosa es la administración y otra cosa son los políticos. O sea, una cosa son los funcionarios y otra cosa los políticos. Entonces, evidentemente, España tiene muchísimos más senadores, muchísimos más parlamentarios, muchísimos más alcaldes, concejales... Y no solo alcaldes y concejales, sino todos esos que llaman asesores, que no sabemos ni quiénes son, que Esperanza Aguirre tiene por ejemplo 300 asesores, ¿no? que son sus amigos, sus primos, sus sobrinos, sus sobrinas, que se llevan el dinero doblado sin que nadie sepamos para qué sirven. ¿no? ¿Te refieres al voto y todo eso? Es que hasta que no se reforme la ley electoral, macho, no hay nada que hacer. Quiero decir, cuando el voto, un voto al PSOE o al PP vale 10 veces más que un voto a Izquierda Unida, por ejemplo, pues eh, la democracia se la pasan por el foro los cojones, evidentemente, ¿no? Aquí no existe tal cosa. Para mí la democracia eh, electoral, por llamarlo de alguna manera, es una persona, un voto. Que valga lo mismo mi voto, que vivo en Madrid, no voto a Izquierda Unida, pero ponte que vota a Izquierda Unida, que valga lo mismo mi voto, que vivo en Madrid, voto a Izquierda Unida, que el voto de un soriano que vota al Partido Popular. Porque el voto de un soriano que vota al Partido Popular vale 20 veces más que el mío. ¿Por qué? ¿Dónde está la democracia? ¿Eh? Dit wordt laat zien. Scherp op, rijd met een harde lijn. Mogen kinden voor mij mag op Sunset. Bepleid, mag ook weer komen voorbij. Dit wordt laat zien. Dit wordt laat zien. Schijnmuziek, wat een haniek de lijn. Voetwaar, mogen kinden mag op Sunset. Bepleid, mag ook weer komen voorbij. Rijd zucht maar niet te hard, op dat ik muziek, schouf in preekola. Rijd tegen Coca, dat is graag koma. Cause I'm sure. More of kids, yalla nadi o khalili vel blah blah blah. Meshi o I'm Auf mein Land Leber oder Araber, versteh was wir sagen, das ist nur als du hat Stellt keine Fragen Musik für die Anlage Handy und Auto, ich schiebe mein Land die Marokke O'Yalla se, die oy alla se Schlacht auf Flasch, keine Hallo